Bye. Bienvenidos, bienvenidas a la programación en directo de Radio Topo En el 101.8 de la frecuencia modulada Aquí ya comienzo como todos tus martes El Ciutad Podrida Un espacio musical, cultural y gutural Que va a estar acompañándote hasta las 9 de la noche Emitimos en directo desde Radio Topo, pero también lo hacemos enlatados desde otras emisoras del Estado. Desde Teruel lo hacemos a través de Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. Desde Alcoy y Alicante lo hacemos a través de Radio Activa en el 107.6 de la FM. ...y desde Barcelona lo hacemos a través de Radio Bronca... ...en el 104.5 de la FM. Y esta semana me han vuelto a dejar solo, solísimo... ...por un lado al compañero lo tenemos trabajando... ...pues eso, que ha tenido que meter todo el día en el curro... ...tiene que sacarse las lentejas y sacar dinerito... ...para comprarle la discografía de Toy Dolls a su pequeño. Y por otro, la sección que tenemos todos los, mar los últimos martes de cada mes... De ...dedicada al mundo del cómic... ...que nos la llevan, conducen y atropellan la gente de mala vida pues esta semana no se va a poder hacer por motivos personales no van a poder acudir a la cita y bueno pues esperamos que la semana que viene ya estén con el cuerpo y ánimo necesarios como para venir aquí a la emisora a contarnos sus cosas ...y esta semana lo que vamos a hacer va a ser pasaros dos, de, dos entrevistas... ...que realicé en este, este verano, en agosto, en, en Ecuador. Por un lado habla, escucharemos una entrevista con la gente del de Churo Comunicación... ...y La Longa Radio, un espacio radiofónico de que, que estaba en Radio La Luna en, en Quito y y digo estaba porque desgraciadamente la dirección de, de esa radio pues es, es una radio comercial ha decidido eliminar toda la franja horaria que, que llevan estos estos muchachos no sé pues parece ser que es cuestión de audiencias de cambio de imagen de la emisora y y chorradas por el estilo escucharemos esta entrevista y bueno pues esperemos que en breve esta gente pues encuentre espacio en otra emisora o, o que directamente ellos se lancen a crear su, su propia emisora escucharemos música de Ecuador y seguidamente volver eh, escucharemos también una entrevista con uno de los responsables del sello distribuidora Macataca Esas dos entrevistas salpicadas con un poco de música Algo de convocatorias, más bien pocas Pues eso va a ser el menú para esta tarde en el Cittad Podrida Os recordamos los métodos de contacto con los individuos que manejamos este espacio Por teléfono durante la emisión lo podéis hacer marcando el 976 29 13 98. Por correo ordinario lo podéis hacer escribiendo al apartado de correos 6129 Zaragoza 50 080. Por correo electrónico lo podéis hacer a citazpodrida.com. Y para escuchar anteriores programas Os podéis dirigir a nuestro blog Ciutadpodrida.blogspot.com ciudad, Y dejo la música de fondo que están llamando de entrar con las entrevistas vamos a escuchar un poco de musiqueta empezaremos con una novedad de un grupo local son los difuntos recientes es una banda de punk rock bastante oscura con influencias de psicobilly y películas de, de serie b y nada pues que han sacado un ep tampoco os podemos decir más porque he caído en la cuenta esta tarde lo he descargado directamente de, de su MySpace Desde el cual ponen un enlace Para su descarga Y, y no sé, pues me imagino que, que Este disco pues Supongo yo Que estará disponible En Urban Hell Y, y alguna tienda de discos más A ver si, si me entero Bueno, de entrada vamos a escuchar Un par de canciones Y continuamos con el programa ideal. Ab ja a difuntos recientes y nada comentaros que se me ha olvidado deciros que parece que va a ser una costumbre eh, el olvidarnos de comentar la primera o primeras canciones que suenan nada más terminar la sintonía en esta ocasión hoy ha sonado la polla récords no uno sino dos dos grandes temas de su disco los jubilados su octavo disco un disco un, bastante extraño con lo que es la línea general de, de, su, de su discografía y, y bueno pues pues ya sabéis que mañana huelga general y todo esto también venía a cuento para recordaros que mañana miércoles tanto radio topo como radio la granja tiene prevista una programación especial con motivo de, de la huelga y que nos Pues podréis sintonizarnos en directo desde desde las seis y media, siete de la mañana para estar al tanto de lo que vaya ocurriendo a lo largo del día con, con esta jornada de lucha. Seguimos escuchando un poco más de música y ahora cambiamos radicalmente de estilo y de ciudad. Nos vamos hasta Madrid para escuchar a Decisión. Decisión es una banda de hardcore rápido y melódico con chica a la voz que por lo que hemos leído por ahí pues tienen previsto venir a tocar para Pilares. Más concretamente el 12 de octubre por la mañana en la tradicional matinee punk que organiza el Centro Social Anarquista La Revuelta. Pues justo enfrente de, de su local en uno de estos solares que a, les ha dado por reformar últimamente. Pues a eso de las 12 de la mañana ahí estarán junto con necesidad de luchar... Y con los siempre alegres, siempre arítmicos Perrito bravos Salud y Anarquía O vete tú a saber el nombre Que se pondrán en esa jornada Lo que vamos a escuchar de decisión Es una maquetilla Que no tenemos muy claro Cuando sacaron Lo que sí que Podemos decir por lo que Encontramos dentro es que Bueno, pues a pesar de, de lo limitado de su precio, que son 3 eurillos, pues el beneficio que se saque de esta, de esta edición pues es benéfico para las publicaciones anarquistas Sequincha, Susena y Ruptura. Bueno, y dejó de dar la chapa y os dejo con un par de canciones que son bastante, bastante breves. Música ...sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y esto es el Ciutad Podrida. Vamos a comenzar ya a soltaros las entrevistas que tenemos preparadas para esta tarde... ...empezaremos con la que le hicimos al señor Beto del Churo Comunicación. Pero antes de entrar con la entrevista os dejaremos con tres minutillos de cuñas de bueno, pues de uno de los programas que están integrados en esta plataforma de programas de radio. Y seguidamente saldrá la la entrevista. Ca is my friend, my only friend. The four you go by hey, for the best cool friend. Yeah! longa radio hotmail.com longa radio hotmail.com la longa radio de lunes a viernes a las 10 de la noche wow Empieza tu cabeza wow. Comunícate con nosotros y nosotras escríbenos a nuestro correo electrónico Longaradio arroba hotmail punto com Longaradio La revolución empieza tu cabeza La Longaradio, de lunes a viernes a las 10 de la noche No laughs <risa> Llevados por el camino del mal <risa> Sabemos cuando sale la luna Música, política, diversidad, cultura, jóvenes Las voces de la calle Encuéntralas aquí Porque todos y todas tenemos nuestro espacio en Radio La Luna De lunes a viernes de 10 a 12 de la noche Mientras la luna está llena, las almas de la noche salen en busca de cerebro. Para crear tu conciencia habitual. No lapsus. 2-0-1-0 2 2010, no lapsus desmenuzando tus ideas. El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible interferir chisme de lavadero. El Churo, Comunicación y Radio La Luna presentan... Prepara tus enemigos. Buenos días, buenas noches, aquí no Nolapsus, no volveremos, volveremos y seremos millones Para los despiertos el gran planeta a dormir Frecuencia 99.3 FM En la antena y en el aire Ataque de música, ataque de locura Para ti que estás esperando que suceda cualquier cosa esta noche Yo... Tengo la gran intriga de mi vida, Miki, es saber si debo curarme o debo hacer en mi mismo la revolución, justificando mi propia locura. Ahí vamos, no lapsos. <risa> eh, llevados por el camino del mar. Estamos con Beto en la Casa Cultural la zurda en Quito, y vamos a hacer unas preguntas sobre el proyecto contrainformativo El Churo. Cuéntanos un poco la historia de churo desde cuándo se emite y quién compone el proyecto, dónde se está integrado este proyecto. Eh, bueno, bueno, buenos días, tardes, noches, madrugadas con todos y todas los que nos escuchan. Eh, el churo es un colectivo urbano, juvenil, que ya lleva alrededor de 5 años eh, acompañando más que todo a a jóvenes en sus experiencias juveniles en la participación política, cultural, social, ideológica de la ciudad, eh, nosotros venimos trabajando lo que es eh, la comunicación, la comunicación popular, la comunicación alternativa y la comunicación alternativa, es decir, la comunicación que no solo te... Te, te sorprende si no te transforma y te construye y te deconstruye la idea que vos tienes entonces durante todo este tiempo hemos sido parte de muchos trabajos con otras organizaciones, con otras redes pero el Chura específicamente aquí en, en, en Ecuador trabaja lo que son dos espacios la Casa Cultural Azurda y la, la programación de radio que nosotros la, eh, nosotros la trabajamos desde las 9 hasta las 11 de la noche de lunes a viernes que es la Longa Radio Entonces la Longa Radio eh, trabaja durante ya alrededor de dos años, pero uno de nuestros programas que es el No Lapsus, que es el fundador del churo, antes de que exista el churo había el programa que se llamaba No Lapsus, entonces el No Lapsus eh, ya lleva cinco años al aire, el, el que hemos tenido experiencias bárbaras al principio del, de, de la temporada, los primeros cuatro años el no se transmitía desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana todos los viernes entonces era el programa en, para la gente que no le que no quería salir, que no salía de sus casas que se iba a otros lados, que viajaba, que camina, que, que regresaba de las farras, escuchaba el no lapsus. entonces hay experiencias bastante chéveres entonces eh, desde hace dos años nos dimos cuenta de que el no lapsus no era suficiente para seguir creciendo personalmente porque éramos 8 en un programa de 7 horas en ocho personas, entonces decidimos eh, crecer, cambiar y también ahora tenemos un programa que es el Jaula Urbana, del cual yo soy productor. Este programa también es enfocado a jóvenes y pero principalmente a chicos y chicas de colegios. Entonces es los guendas que están haciendo deberes los lunes, que están cansados de, de tener un día re cansado, re arduo. Escuchan el Jaula y tienen esa esa, esa simpatía con, con la gente, con la gente que producimos del programa, a, a contarnos sus experiencias, a saber qué han sido los días. Entonces el Churo hace principalmente lo que es comunicación. Entonces, eh, todo es un proyecto autogestionado, autosostenible y el, eh, estos programas del Nolapsus y el Jaula urbanas son parte de un proyecto que se llama eh, la longa radio que son programas que parten desde las 9 hasta las 12 hasta las 11 de la noche en la que está el churo y otros colectivos de la ciudad entonces se escucha todos los días eh, eh, todos los días desde las 9 de la noche también se puede escuchar por eh, www.radiolaluna.com eh, si quieren escucharlo en vivo entonces tenemos eso en la que se se encuentran mentes, corazones ideas, entonces es una diversidad Como les digo es una diversidad bastante amplia, bastante fuerte y, y que nos permite seguir creciendo y acompañar a la gente desde su, desde las radios con algo distinto, completamente diverso y que no lo puedes escuchar en, en todas las radios porque no solo es música alternativa, no es solo decir bueno soy joven y escucho música alternativa porque estoy en contra de escuchar todo lo tradicional o todo lo popular o todo lo pop entonces también tiene propuesta entonces no no nos quedamos únicamente con, con lo que nos dicen las canciones sino que también proponemos y desde la gente que nos escucha también propone y construye cosas entonces ha sido la generadora de gente que en en otras en otros cantones de, de esta provincia ha, ha ha dicho bueno entonces yo quiero crear un grupo de panas para poder hacer algo entonces hay gente en, una, en un pueblo que se llama Tabacundo en un cantón que se llama Tabacundo que ahora ellos, por ejemplo, lograron tener un programa de radio. Entonces ellos vinieron una vez y decían, oigan, queremos queremos que nos enseñen un poco de radio. Enseñennos, no tenemos plata, pero queremos aprender para reproducirlo allá. Entonces es el compromiso con la gente. Eso es el chulo. Y el, ¿Podrías hablarnos un poco del el resto de la programación de Radio La Luna? Eh, a grandes rasgos, ¿qué es lo que la propuesta de, de esta emisora? Radio La Luna, hace desde hace algunos años, era una radio popular. Eh, sí lo puedo admitir, era una radio comunitaria en la que había mucha gente. Entonces Radio La Luna partió de un proceso eh, que se llama el, el CEDEP, que es la es el Centro de Educación Popular. Entonces el CEDEP eh, eh, compró... Digamos, la frecuencia de esta radio a un man del extrema derecha, a un diputado de la extrema derecha Entonces hubo cosas muy fuertes en Radio La Luna, la Radio, radio La Luna fue la prepulsora para eh, desterrar del poder al, al, al político por, eh, o al aprovechado de que tuvimos aquí como presidente que era Lucio Gutiérrez, entonces lo votamos a través de la radio, se hizo toda la movilización, eh, se invitaba a marchas, a marchas muy inteligentes también, por ejemplo eran marchas Para explotar globos, marchas para mostrarles papel higiénico a la gente para decirles qué tipo de gente son, a cacerolazos, a esas cosas que en realidad eran co eh, eh, completamente distintas. O sea, también era marcha con pitos, marcha marcha con, con palos para aplaudir y esas cosas, entonces eran marchas completamente distintas, entonces Radio La Luna invitó a eso ahora estamos en otro momento completamente distinto en la radio eh, la programación de la luna es variada tiene públicos eh, principalmente eh, a, eh, adultos pero la franja de la noche las franjas de la noche son son jóvenes son jóvenes con bastante carga política. Los lunes tenemos el programa como les decía el Jaul Urbana, los martes tenemos un programa que se llama El Bicho de la Memoria, el miércoles tenemos dos, pro dos programas, uno que es de teatreros que se llama eh, Sanchos de Turno y un programa, es uno de los primeros programas de PUN de aquí de Quito que se llama Radio surdaca el jueves desde el Cromosoma Rock. ...que es un programa que no solo te habla del rock y sus clásicos... ...sino que te habla de la historia del rock y los procesos políticos... ...es decir, te habla de lo que pasó en el Good Stog... ...con los movimientos hippies, con los movimientos contestatarios... ...entonces eso... ...y el Nolapsus que es como la cereza del pastel de los días viernes... ...que ahora se transmite en solo tres horas hasta las 12 de la noche... ...pero es eso, es, es el, el poder que... El, el, ...el intentar de que haya muchas más voces... ...es decir que, digamos, sería un error de nosotros decir... Somos solo un colectivo y va, vamos a quedarnos solo entre los cinco o los seis que estamos. Porque no estaríamos construyendo nada, no portaríamos igual a otra otra otra gente que quiera hablar en la radio, que quiere decir las cosas en la radio. Desarrollenos un poco más, ¿cómo es vuestro programa, La Jaula Urbana? Ya. Además de lo que nos has comentado, de la que ha, está enfocado a, a la gente más joven. A ver, La Jaula Urbana es, es bacán, somos tres, eh, somos tres personas, somos La Verónica, Eh, la Andrea y, y yo, entonces somos los tres eh, yo aparte de, de, de ser locutor también hago controles en la cabina entonces nuestro programa tiene unas cosas bastante chéveres tenemos un segmento que se llama Así es la vida eh, esto lo extrajimos de, de una parte de una película ecotoriana que se llama Rata, ratones y rateros en la que uno de los personajes le dice Así es la vida abuelita, las cosas siempre llegan a uno entonces de eso salió Entonces, en el así es la vida Empezamos a contar de muchas cosas de Que, so, que pasan, o sea, que así es la vida O sea, eh, son temas Por ejemplo, estamos hablando Algo chévere la otra semana Que es el maltrato a la juventud Porque, por ejemplo, muchas veces hablamos del maltrato a los niños Del maltrato a los ancianos Pero no nunca nos hemos puesto a pensar Cómo los jóvenes somos maltratados eh, Cómo somos discriminados Entonces, por ejemplo, imagínate un joven Que aparte de ser pobre eh, Es negro, es afroecuatoriano Y aparte de eso es rockero entonces cómo siente la discriminación por esas condiciones que te va construyendo la vida entonces te vas dando cuenta entonces por ejemplo tenemos eso la diversidad entonces la gente te da mí te dice pues sí yo también he sentido maltrato en mi colegio que mi, mi profesor no me deja mi, mi inspector del colegio no me deja no me deja tener el pelo largo y yo soy indígena o, o yo soy rockero y no y quiero tener el pelo largo por ejemplo Y también te dicen, por ejemplo, yo soy discriminado porque tengo una deficiencia en mi pie y me exigen a que haga educación física sin conocer mi estado, mi estado físico, que estoy lesionado, estoy golpeado o que o que dentro de dentro de, de, de las de las organizaciones no se toma en cuenta los jóvenes que solos se, se les se les convoca para para para los conciertos, para masificarnos, pero no no somos escuchados, es decir, no proponemos, o sea, únicamente nos quieren hacer hacer creer que somos que somos gente para escuchar un concierto, para participar, pero no tenemos propuesta. Entonces, hacemos eso. Ese es uno de los temas, después tenemos un, un segmento que se llama Reporte Urbano. Entonces, por ejemplo, son reportes son reportajes que, que jamás vas a escuchar en otra radio, son reportajes que en la tele no vas a escuchar, no vas a ver, que por ejemplo es a, a, a la gente que a la gente, a los vendedores ambulantes, a la gente que, que por ejemplo, a la gente que lustra botas, a la gente que, que vende que vende caramelos en la calle, a la gente, por ejemplo, el otro día tuvimos un reportaje a mujeres que hacen que hacen box, por ejemplo. ¿Qué es La gente bo boxeo boxeo a, a a mujeres que hacen boxeo el otro día tuvimos entrevista con chicos que hacen lucha libre por ejemplo que no se conoce que, que, que tienen que tienen años aquí por ejemplo tuvimos un, un reporte urbano con con las mujeres de la cárcel gente que no es, que, que, que no es escuchada entonces es, es chévere eso tenemos el reporte urbano y todo esto va mezclado con música música alternativa, punk rock, ska, hardcore, hip hop, trash, death, de diferentes géneros eh Y con eh, entrevistas musicales muchas veces Hemos tenido la oportunidad de que estén aquí Varias bandas, varios grupos Por ejemplo estuvieron los Ataques 77 hace algún tiempo Estuvieron algunas bandas, muchas bandas ecuatorianas Bandas de culto ecuatorianas Bandas que tienen en verdad varios años en la escena musical Y que eh, han acompañado también Les encanta ser parte de esta, de esta historia Y cerramos con, con la conversación a la gente Entonces ese es nuestro programa El Jaul Urbana tiene eso Tiene segmentos Está todo el, el programa mezclado con radioteatros Con historias, con cuentos Con conversación Entonces a veces nos empezamos a, a imaginar Historias y le pedimos a la gente Que la siga creando Entonces la gente sigue creando la historia Entonces nos a crear la historia, conversar con nosotros ¿la? Y más que todo eso o sea Hay gente que nos da a decirnos Puta, Hoy tuve un día de mierda, hoy nos fue mal entonces Hoy me fue mal en, en la casa Me fue mal en el colegio, me fue mal con mi novia O con mi novio, entonces dice todo eso y es más que todo eso el sentirte que eres parte de la vida de ellos, entonces que no le importa llamar por teléfono para conversar para conversarte las cosas que le pasan. Ese es el vínculo que tú haces, tú generas con la radio. Explícanos qué significa churo. ¿El churo? El churo el churo es es el caracol, el caracol el caracón, el caracol del mar eh, que aquí en las comunidades indígenas principalmente de la sierra Se sirve para convocar a la gente para convocar a la marcha para convocar a la minga pero al mismo tiempo para convocar a la fiesta que es la, la minga qué es la minga es eh, por ejemplo cuando todos nos reunimos a, a arreglar el patio cuando todos nos reunimos a, a arreglar la casa cuando todos nos reunimos a, a, a arreglar a, a construir una unacequia o, un, o un camino para que pase eh, para que pase el agua Entonces uh -huh. eh, eso desde las comunidades de indígenas a través del churo, soplando el churo, aquí eh, eh, podemos poner una abertura. Si sí, en estos momentos tiene uno en sus manos, Ajá. ¿puedes hacerlo sonar? No, porque le eh, falta la abertura, oh. entonces este es como el abuelo. <risa> eso pues es, es, es entonces el churo te invita a movilizarte te invita a caminar te invita a trabajar pero al mismo tiempo también te invita a la fiesta entonces desde las comunidades por ejemplo tuvimos una experiencia bastante chévere hace algunas semanas en una comunidad indígena que fuimos eh, estaban en fiestas estaban en una fiesta tradicional que aquí es los san juanes entonces la gente va bailando en rondas entonces venía una ronda y hacía sonar su churro lo hacía sonar para indicar que ellos, que ellos ya estaban llegando al, al centro de la plaza entonces eso también te invita a la fiesta entonces es es eso el churo el churo es un instrumento es, es un instrumento no es ni siquiera un instrumento es un caracol que es transformado como herramienta de, de comunicación eh, desde donde emitís desde qué espacio físico de, de la ciudad de quito emitís bueno Eh, radio la luna está ubicada al sur de, al, al norte de la ciudad perdón está ubicada en la avenida américa y mariana de jesús esto es una parte se podría decir como aquí les decimos en estos momentos media pelucón es decir para gente que tiene clase media que enlace alta pero no por eso ha perdido su sentido popular entonces desde cada uno de los espacios tratamos de que sea popular eh, la red en eh, la ciudad se ha convertido en una principalmente la ciudad es, es bien extraña porque en la parte norte están todos los rascacielos to, todos los edificios perdón toda la, el centro económico pero en el sur están todo el, todo, el, todo, el, todo el, lo que podríamos decir todo el pueblo eh, no hay edificios grandes no hay casas gigantes hay negocios populares eh, hay o sea, hay desde clase media hasta clase alta pero es mucho me, mucho menor se ve mucho menos, pero se ve la diferencia en entonces en el centro tenemos eh, todo lo que es el Quito antiguo, todo lo que es lo que nos quedó de, de la conquista eh, después tenemos en el norte todo el centro económico digamos y en el sur tenemos todo lo que es eh, las casas, todo lo que es el pueblo y a la periferia que tenemos un montón porque Quito es justo una olla entonces ya no no puede extenderse al ancho pero cada vez la ciudad se hace más larga Entonces cumple, por ejemplo, antes para recorrer todo Quito te demorabas una hora de sur a norte, ahora te demoras unas dos horas en recorrer desde el punto más largo del sur hasta el punto más largo del norte. Es una ciudad que es, por ejemplo, yo digo que aquí no podrías eh, servir un, un metro porque todo sería una, una montaña rusa. Porque es la, la ciudad es súper irregular, entonces hay partes donde estás muy arriba y de ahí tienes que bajar mucho, entonces es una ciudad con esos contrastes, es una ciudad donde puede llover y hacer un sol gigante y después de cinco minutos puede estar eh, frío, entonces es una ciudad bastante linda aquí. ¿Y dentro de la ciudad qué área abarca Radio alumno cubre con, toda la ciudad. Sí, cubre toda la, no solo la ciudad sino casi toda la provincia de Pichincha. Entonces es Quito y algunos cantones de, de la provincia de Pichincha, como es el cantón Mejía, como es el cantón Pedro Moncayo, como es el cantón Cayambe, como es el cantón eh, eh, Rumiñahui, que son cantones a donde llega también la señal de radio de Luego decías que también hay emisión por internet. Exacto. ¿Y hay algún sitio donde los programas vayan colgando sus, claro. sus producciones? Ajá. Eh, puedes visitar igual en el Facebook Puedes poner Churo Comunicación O puedes buscarnos igual por Twitter eh, eh, O por nuestro blog Que es www.churocomunicación.blogspot.com Que ahí, ahí vas a encontrar un montón de información eh, Propuesta, fotografía, música Radioteatros Que es algo que, que nos gusta hacer bastante Entonces eso es lo que lo que vas a encontrar En, en, en nuestra página Encuestas Y, por supuesto, muchos links para que puedas ver un montón de radios comunitarios de, de, de, de otros países, un montón de, de espacios de otros lugares, de compas, de gente que también propone otras cosas. La participación de la audiencia es, es habitual. ¿Recibís cartas, mails, teléfono llamadas de teléfono si, sí, es bastante, hay mucha gente que te llama que te escribe, que te mensajea entonces, eh, las herramientas tecnológicas también nos han ayudado por eso hemos decidido, nos abrimos el facebook nos abrimos el twitter, para tener una conexión más cercana, entonces, por ejemplo hay gente que no te escucha solo aquí, sino que por ejemplo, hay compas, hay compañeros y compañeras migrantes que escuchan, por ejemplo, desde Estados Unidos que escuchan desde España, que escuchan desde Italia y que te dicen... Eh, en mis tiempos cuando yo estaba en Ecuador No había programas como el suyo Entonces eh, dices es, Me parece muy bacán que la juventud Esté proponiendo otras cosas Entonces hemos tenido llamadas Chéveres, hemos tenido gente Que te llama del extranjero algunas veces Hemos también tenido la oportunidad De llamar al extranjero Por ejemplo cuando yo recién llegué a la radio Tuve la oportunidad de con, de Contactarme con un compa de, de Escalareac por ejemplo en una entrevista que aquí se emitió A las 4 de la mañana sí. Entonces allá eran las 6, 7 de la mañana no. eh, Y él estaba Y estábamos conversando Entonces la gente se quedó conectada Y decía ¿Por qué le llaman a las 10 de la, a, la a las 4 de la mañana A un compa desde España Y conversábamos Y era como si estuviera aquí Entonces son cosas maravillosas Entonces te vi, la, la, la radio es la que te permite crear A través de la mente Con el periódico te pone a pensar pero el, el criterio se acaba cuando acaba la nota la televisión te da todo masticado en el internet puedes buscar las cosas ya casi todo pero en, en la radio te permite crear y te permite soñar y te permite imaginarte cosas entonces ese es el vínculo la radio la radio recibe mails eh, tenemos un blog que es el, el churo eh, que es el churo yahoo.com Ahí también pueden enviar toda la información y si tienen música que quisieran que se la pase por aquí igual eh, eh, háganlo. Y estamos lanzándonos con el proyecto de Indymedia también de los compañeros y compañeras de Indymedia Ecuador. Que van a empezar a transmitir en vivo su, su, Los programas de la longa radio Por aquí por por Entonces ustedes pueden poner en cualquier buscador Indymedia Ecuador Y ahí va a salir el, la página de Indymedia Ecuador Y desde ahí pueden eh, encontrar la radio por internet Entonces eh, Igual podrían eh, Tratamos de que la mayoría de espacios y de música Y de, y de cosas que tenemos en la Casa Zurda Sean pirateados Y difundidos, es decir que se difunda A todo el mundo, que se distribuya A todo el mundo, entonces igual las producciones que ustedes también se deban, las pirateenlas, eh, pásenlas por todo lado, por donde ustedes quieran, están en la, en, en la capacidad de hacer con ellas lo que ustedes quieran, si quieren transformarlas a sus ideas, háganlo, porque son cosas que, que deberían ser públicas y que deberían ser, eh, tener la apertura para toda la gente, para que no se quede únicamente en nosotros, porque eso no es, no, no es nuestra misión, el chiste es que se vayan liberando los espacios y las ideas sobre la libertad de expresión tenéis algún, alguna temática tabú que sepáis que si habláis de ello es tenéis el cierre asegurado o la expulsión de, de la emisora. Eh, yo creo que no estaríamos de acuerdo Nosotros nos, nos enfocamos en, en cosas Bastante fuertes, pero que, que quizá Las hemos ido construyendo Hablar cuestiones de género Entonces eh, nosotros eh, eh, Nosotros somos muy diversos Entonces nosotros hablamos de los y las jóvenes De los y las adultos Y adultas eh, Hablamos con un lenguaje de género eh, No somos discriminativos No somos sexistas eh, Tampoco es que nos consideremos machistas Ni eh, ni estemos a favor de de de, de de la discriminación o del maltrato xenófobo y esas cosas que no van con nosotros eh, le damos bastante amplitud a los jóvenes, les damos bastante amplitud a todas las voces eh, no estamos de acuerdo con, con las políticas neoliberales ni capitalistas ni estamos de acuerdo con con el, el utilizar a la radio como un instrumento para obtener dinero no creemos que la radio sea una máquina de producir plata Porque no te da nada Entonces esta no es una radio En la que tú vas a escuchar solo música O vas a escuchar una bonita voz Que te va a hablar eh, con detalles Sino que vas a, a, a escucharte Como si escucharas a un pana de la, de la calle A un pana del barrio A un pana del colegio, de la universidad Que te dice las cosas de maneras de, de Ni siquiera que te las dice Sino que te va acompañando Eso más que diciéndote las cosas, te va acompañando y cuando no está de acuerdo, igual te lo dice, te lo dice y te lo propone entonces, no estamos de acuerdo que estamos en, en completo rechazo con grupos de skin fascistas eh, con, con propuestas de extrema derecha no estamos de acuerdo en absolutamente nada de eso, tenemos una propuesta política, social, ideológica definida y ya por último nos podrías recomendar algún otro proyecto radiofónico de aquí de Ecuador o ¿O de la zona que, que que debiéramos escuchar? Algo que yo les propondría escuchar es la red de productoras y productores jóvenes de ALER. Esto no es solo de Ecuador, sino que es de América Latina. Entonces, ALER satelital es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, eh, de la cual también somos parte, pero que en, en varios países de América Latina... Hay un, hay, un, eh, hay chicos y chicas comprometidos con la propuesta de radio popular, de radio comunitaria. Entonces, por ejemplo, hay gente de Paraguay, hay gente de Argentina, hay gente de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de República Dominicana, de Ecuador, de Venezuela, de Perú. Que trabajan en radios, que trabajan en radios comunitarias, que tienen sus programas. Entonces, eh, nosotros tenemos un programa eh, con todos estos chicos y chicas que se llama Mochileros y Mochileras. Este programa se transmite por www.aler.org todos los días sábados a partir de las 9 de la mañana hora de Ecuador. Entonces con entonces con eso ustedes pueden visitar y e enterarse de las movidas juveniles y de las propuestas alternativas en toda América Latina. Pues nada Beto, muchas gracias y esperemos que, que vuestro proyecto siga adelante y, y os escucharemos a través de la red y eh, muchísimas gracias agradecerles a, a los compas sigan abriendo los espacios sigan liberando sigan participando de estos espacios eh, la radio es lo que es ese es, es, es lo bonito de la radio que te permite soñar y crear cada día diferentes cosas y diferentes sueños es súper valioso lo que ustedes hacen también los hemos podido escuchar por internet algunas propuestas entonces es súper bacán el poder el poder entregar con la radio y Estas nuevas ideas y estos nuevos sueños, ¿por qué? Porque son el arma invisible que tienen las organizaciones, que tiene la sociedad civil para defenderse del de mundo caotizado y de la, de la ruptura. No se olviden de escuchar la radio que es la que te permite imaginar y crear y nada felicitarles por su propuesta felicitarles por sus ideas nos parece súper valioso igual lo que hacen eso es lo que lo que te hace sentir de que no eres el único loco y la única loca sino que hay un montón de locos en el mundo que igual tienen otros sueños otras ideas otras otros ideales pero que todos estamos yendo hacia un mismo camino salud y alegría a toda la gente desde ecuador y para el mundo su chica y A tu pienses Todo es mentira Lo que le talles Toma tu barro Curaré, curaré en alma. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, quinto mi aliento, fuego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, quinto mi mi espíritu. la charla que tuve con el señor Beto del Chulo Comunicación y la Longa Radio y después escuchar un pequeño un corte de, de la banda curaré vamos a escuchar una de sus producciones radiofónicas más concretamente es una extraída del CD que editaron bajo el título Grito Radial por la Participación y Memoria Juvenil Radioteatros Educativos La Mochila del Tiempo ¡Hola! Y os voy a leer la presentación para que os hagáis una idea de lo que vamos a escuchar. Dicen que los y las jóvenes no tenemos memoria, que vivimos el presente y que somos el futuro construido por ellos. Los adultos dicen, pero no es así. No. ...este disco es el resultado de un trabajo colectivo... ...de varios jóvenes con inquietud, rebeldía y sueños... ...que cansados y cansadas... que no ...de que nos digan que no que sólo queremos música y festivales... ...hoy decimos que queremos memoria y nuestro grito de libertad... ...pensar que en el 2009 se cumplieron 200 años... ...de independencia de España... ...y a pesar de la trascendencia del tema... ...los y las jóvenes... ...no nos sentimos incluidos en su re rememoración... ...hasta ahora el tema del Bicentenario... ...no nos dice nada más que lo que ya nos dicen nuestros profesores... ...que los proceres, que los héroes, que los caballos y las firmas... ...pero nosotros no somos proceres ni heroínas... ...y llegamos tarde a clases porque no tenemos caballos... ...cuando no, no la sentimos cercana la historia nos aburre. Por eso queremos una historia contada con nuestro lenguaje... ...queremos una historia que nos muestre rostros humanos cercanos a nosotros y nosotras, queremos una historia que nos permita crear nuevas identidades, sonidos propios, estéticas propias, caminos propios. Pensar la independencia como un acontecimiento en el que nosotros y nosotras pudimos haber participado, con nuestra rebeldía, con nuestro grafitis, con nuestra música, con nuestro propio grito independentista. La bando se despierta La Mochila del Tiempo Grito Radial por la Memoria y la Participación Juvenil Una producción del colectivo El Churo Radio La Luna Con el apoyo del Ministerio de Cultura del Ecuador Quito Luz de América El foco se enciende en el colegio Ay, tengo que estudiar historia. El 10 de agosto. Qué aburrido. ¿Dónde están mis libros? ¡Mamá! ¿Dónde está el terruño? ¡Ahí mismo está! ¡En tu escritorio, mijo! No es cierto, aquí he estado. A ver, ahora sí. Quito. Luz de América. Debe ser porque tenemos demasiados focos en la ciudad. Ya. Ahora sí, concéntrate, concéntrate, concéntrate. La noche anterior al 10 de agosto Los próceres de la independencia Se reunieron sigilosamente En casa de la señora Manuela Cañizares A pocos pasos de la plaza mayor Que hoy llamamos de la, de la Independencia uh, Pero qué aburrido, mañana me va a ir Pésima en la prueba, además Que no sé si esta historia me servirá de algo Ufff uh. Presidente, le tengo una carta urgente. El excelentísimo, sí, noble y leal, señor Don Manuel Urríez, Conde Ruiz de Castilla, presidente de Quito, está dormido. Dígale, que aunque su nombre detrás se le espera, yo no me muevo de aquí sin que reciba esta carta urgente. A ver, diga, diga, ¿de quién es esa carta? Eso no es de su inconveniencia. si sí es de mi inconveniencia. Además, no puedo entregar la carta porque mi excelentísimo, sí, noble y leal, señor Don Manuel Urríez, Conde Ruiz de Castilla, presidente de Quito, está dormido. ¡Dígale! ¿Qué es un comunicado de la Junta Soberana de Quito? ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Despierte, despierte! ¡Pues, joder! ¿Quién anda ahí? ¡Yo, señor! ¡Su oficial de servicio, señor! ¿Y qué queréis, vergante? ¡No sabéis que estoy dormido! Disculpe, señor, pero tengo un comunicado urgente, urgente para usted. ¡Apura! ¡Pasa! ¡Dadme eso! ¿Qué es esto? ¿Cómo que, expresidente? ¡Oh, María Santísima! El actual estado de incertidumbre. <coughs> Gobiernos provisionales han establecido una junta soberana. Ha cesado las funciones de los miembros del antiguo gobierno. <risa> ¡Vergante, mira esto! 10 de agosto de 1809. ¡A ¡Oh, un demonio! ¿Quién te dio esto? ¿Quién te dio esto? Tenemos que librarnos de estas cadenas opresoras. ¿Están listos para la independencia? ¡Sí, Manuela! ¡Estamos listos! Comandante Salinas, ¿está lista la caballería? Sí, Manuela. Entonces, convoquemos a las tropas. Voy a reunir al pueblo, porque él será el protagonista. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Maldita sea qué pasa con esta franciscana ciudad ¿Quién organizó esta revuelta del demonio mi hijo mi ya levántate juanbra abajo tienes que irte al colegio libertad libertad mi hijo qué te pasa ¿Qué libertad libertad ya apúrate que tienes que irte al colegio verás que tienes prueba y Participaron en esta producción Colegio Manuela Canizares Colegio Gran Colombia Instituto Técnico Superior Sucre Colegio Montufa Instituto Nacional Mejía Colegio Juan Montalvo Colegio Experimental Femenino Espejo Colectivo Huambras una canción de super ninja 3066 una canción que sale en su cinta microscopes esto es una banda de colombia que según nos cuentan sus editores practican un top tempo más core tras pung y, y pung oscuro y esto ha sido editado por el sello ecuatoriano Macataca, del cual vamos a escuchar ahora una entrevista. De Macataca podríamos decir que es una disquera independiente, productora y proyecto editorial... ...que nace aproximadamente en el 2006-2007. La idea de la misma es editar material en diferentes formatos de iniciativas independientes... ...y sin compromisos legales. Hacerlo tú mismo es sinónimo y muestra de compromiso, humildad y palabra. Esto es un esfuerzo que se lleva por gusto y pasión. Nadie dijo que iba a ser fácil. Se es un intento de sacar a flote sueños y esperanzas en un mundo que cada día se desconoce a él mismo. Palabras en prosa o rimas emparejadas con lo lindo y sencillo de la vida. Notas musicales cargadas de amor y odio, que recuperan el tiempo que nos han robado. Esperamos seguir conspirando desde este y otros espacios. No necesitamos ninguna clase de intermediarios, ni los queremos. Seguiremos riéndonos de los grandes artistas, músicos virtuosos y productoras independientes. Porque esto es puro corazón. Y entre las ediciones de este pequeño sello ecuatoriano Podemos encontrar pues discos de Antimaster De, anti de bueno, lo que acabamos de escuchar, de Super Ninja 3066 De Enemigo Público, una banda de, de Ecuador de los 80 De los gallegos Asedio ...de los clusters peruanos AMFO... Eh, ...suyo es también el lp de sistemas de, sistemas de aniquilación y War Victims... ...que ya hemos escuchado en el programa... ...y cosas así pues más cercanas a Zaragoza... ...como podría ser el split CD entre Amnesia y Cali Destrucción... ...o lo que acaban de editar más recientemente... ...que ha sido la, una edición en casete... ...del último disco de Criatura, Verde. Para todos y, y directamente os dejo con la entrevista. Primero, ¿por qué ese nombre? y pues como hace más o menos unos pues que será unos siete años yo tenía una gata que se llamaba macarena y la abreviatura del de, de, de, nombre de ella era maca y como era muy peliona pues le puse el sello maca ataca ¿no? con la cara para que le dé un poco más de actitud y pues básicamente eso o se como un recuerdo de, de ella porque no pues, quería mucho y es una cosa como más sentimental más personal y uh -huh. Por lo que sabemos, el sello tiene un tiempo limitado de existencia. Uh -huh. O sea, sí, el, el, como el gato tiene siete vidas, pues ya vamos por el tercer año. Y esperamos ya los siete años ya librarnos de pues de esto, ¿no? Porque es como una carga, aparte de las otras actividades que se hacen también. Pero es algo súper divertido. Pero, o sea, eso es fijo, nos llegan los siete años y pues, nos despedimos. ¿Qué actividades realizáis en el colectivo? ¿Cuántas personas estáis en él? Pues somos dos personas, es Corral y yo, Fasmillo. Pues la idea es principalmente editar eh, pues, discos que a nosotros nos gusten en diferentes formatos, no ya sea eh, incursionar en el vinil, en el CD, en el CDR Pro, que los llamamos nosotros, en los tapes, y también una, un pequeño proyecto editorial o intento, proyecto editorial, Donde hemos sacado así eh, eh, cosas que tienen que ver con una concepción literaria y de, y de la deconstrucción literaria diferente a la de la academia, ¿no? Donde la creación es válida a partir del contexto, sin caer en las categorías posmodernas pero que se trata de eh, recuperar el hecho de la creación como parte del todo, sin desmerecer otras formas de expresión o otras formas de arte que estén ligadas a esos valores propios de, del hecho de crear, ¿no? En esta, estas ediciones, que tiradas han habéis hecho? Pues, eh, la digamos que ha habido... En las coediciones ha sido realmente relativo, ¿no? Yo que sé, desde coeditar 50 copias hasta coeditar 500. Eh, otras veces hemos hecho ediciones propias de 1.000 copias. En los folletos ha ido desde 100 a 1.000 o 2.000. O sea, ha dependido todo de lo que... Pues de lo que ha podido girar en base a eso, pues se ha impreso más. ¿no? Ha sido relativo al, al, al hecho monetario, principalmente. ¿Y estas ediciones, que difusión han tenido? ¿Ha sido un local a nivel de quito eh, nacional? Ya. Pues eso es lo más contradictorio, porque la discográfica se mueve más en el extranjero. Porque, eh, digamos, entre comillas, el mercado ecuatoriano tiene unas limitantes muy grandes, ¿no? que, son, que hay como un paradigma estático de grupos que los jóvenes escuchan, ¿no? o sea, la, la escuela del ibérico y el pun colombiano, entonces no hay como... la gente no se interesa por cosas nuevas, ¿no? Execlos, Cuimo, wow. Postarco, o incluso cosas literarias nuevas como la que nosotros proponemos, que son sumamente irreverentes, entonces de esa forma hemos distribuido las cosas de en, pues, en casi todos los continentes del mundo, o sea, de Diosanía, Asia, Europa norte de Europa, Norteamérica y pues en Sudamérica que tenemos un buen circuito de amigos que distribuyen nuestros discos pero eh, por ejemplo de los discos que hemos editado uno te debería decir que si se han vendido unas 30 copias en este país ha sido mucho uh -huh. todo es complejo vemos que entre las ediciones sigues utilizando el formato de casete pinta uh -huh. esto tiene ¿Está demandado por la gente o es una es como un artículo de coleccionista? Eh, realmente ninguna de las dos cosas. Es solo porque nos gusta el formato. O sea, el hecho de elaborar los tapes. Eh, porque uno mismo va a la imprenta, los imprime, los corta, dobla. Eh, uno mismo lleva el tape a ser grabado en un centro. Uno mismo elabora el máster y todo. es más una, Digamos que es esa, esa parte es como, como más algo tú mismo, ¿no? Más, With Yourself Pero de ahí, eh, por ejemplo de los 100 casetes de Super Ninja que fueron editados desde febrero Pues para ser 100 unidades Digamos que nos ha ido medio mal porque todavía nos quedan como unas 20 Con el de criatura son 50 pero esperamos no tardar tanto <risa> Las ventas de vuestras ediciones generalmente que son eh, por correo, venta directa ¿Dejáis depósitos en tiendas de discos? Pues aquí en Ecuador no dejamos los discos en las tiendas porque nadie los compra Son más amigos cercanos que compran los discos eh, Lo otro es que hacen depósitos por Western Union, PayPal, MoneyGram A veces mandan el dinero en sobres eh, Pero lo que más movemos es el intercambio Porque ahí es donde nosotros tenemos más capacidad de vender las cosas Porque creemos que si un sello independiente no comienza a regenerar el capital, llamémoslo invertido, pues se va al diablo, ¿no? No resultaría más fácil ir dejar el dinero en una esquina y no... Pues yo qué sé, no morirnos de las diiras o no preocuparnos tanto, porque sí involucra un esfuerzo, pues si quiero o no. Con las, la con los discos que intercambias consigues luego venderlos o colocarlos uh -huh. o estás haciéndote sí. un museo del punk hardcore como...? ¿Cómo les pasan a escuchar distris? Pues pues lo bueno es que sí se ha vendido, eh, por ejemplo en Colombia compran mucho, y, bueno compran mucho es medio <ríe> chistoso decirlo, pero eh, pues como que sí va bien, por ejemplo nos sale con las justas para sacar el nuevo disco y mantener una periodicidad porque en estos tres años van a ser como 25 discos que hemos lanzado entre ediciones, coediciones, que es un número considerable. Dentro de estas ediciones, las ediciones que habéis hecho, ¿cuáles resaltarías más para bien o para mal? ¿De eh... te alegras más? ¿De cuáles te arrepintes? Pues las que me alegría más, por ejemplo, son de los dos tapes que hemos hecho, el de Criatura y el de super Superlinga. Del primer 7 pulgadas que pudimos coeditar, que fue el de Sistema de Iniquilación Wild Victims, y pues, yo qué sé, los discos de Aserio... El disco de Wild Victims, la discografía, Scared Life y pues de los que más me arrepiento curiosamente son de los discos de las bandas nacionales en los cuales hemos puesto pues del hombro, ¿no? Ha sido el disco de Amnesia con cari de Extrusión, que es una banda de, de Zaragoza, creo, ¿no? Sí, sí. Y ese disco salió realmente horrible desde el arte hasta el premisaje del CD original. Sí. ...y la otra experiencia fue lo de... ...enemigo público, que, que igual, pues... justo pagaban por pecadores, como dicen los creyentes... ...y nos fue sumamente malo ¿no? ...aparte de que, pues como que nos quedó una gran lección para... ...dudar más antes de... ...pues de ver los discos por aquí. Hemos visto por internet que... ...que organizáis también ferias... ...y acerca de, de esto, pues... ...nos gustaría saber... ¿Quién suele organizar estos eventos donde si esto tiene respuesta por parte de la gente pues la, la anterior feria que se hizo realmente nos, nos sorprendió porque pues lo personal yo no pensaba que iba a ir nadie y que si vendíamos un disco de 5 dólares era pues una suerte enorme pero pues salió bien, eh, esta feria la hicimos entre tres partes, eh, un chico que tiene un proyecto de noise y arte experimental que se llama Admese, una distribuidora, pues, la, la llamaría más independiente que Read Yourself, que se llama Arian Rojo, que pues trae discos como de Barabones, Gilesa, Kirtos Luna, cosas más, pues como del ambiente... Ander, pero comercial, llamémoslo así. pero pues salió relativamente bien Una asistencia de aproximadamente 30 personas Y pues recuperar el dinero Que se invirtió en la publicidad Y comprar ciertas cosas Y pues ganar algo extra que, que sirve ¿no? Para seguir financiando la actividad ¿Y dónde se suelen realizar? Ah, en, pues esta vez Por lo generarlos en los conciertos Que nosotros hemos hecho Y esta vez fue en un local prestado unos amigos en eh, una casa donde se venden productos orgánicos eh, donde se hace comercio justo que, que se llama pues, la casa del árbol pues nos la prestaron y ellos toman la parte del bar y nosotros simplemente pues nos quedamos con la venta de los artículos En cuanto a los conciertos que organizáis ¿Qué, qué tipo de bandas suelen ser? son Por lo que has dicho antes me imagino que no sean bandas de Ecuador y eh, Son, los, gente, son bandas en uh -huh. gira Sí, los conciertos que hemos hecho ha sido de bandas en gira. Pues vino The Ransom del País Vasco, eh, Marcel Duchamp, Sistema de Inequilación, pues y otras bandas más que no recuerdo, pero los organizamos con eh pues con lo mejor que posible, pero siempre ha sido una pérdida de 10 a 1 como la diríamos. Pero bueno, pues yo hay que hacerlo, ¿no? Pues no, no es que nos quejemos tampoco. Por lo que hemos visto en los pocos conciertos que hemos podido ver aquí en, en Ecuador, viendo el rep en el repertorio de las canciones de los grupos, sigue teniendo bastante peso el, el sonido y las bandas de, del Estado español. Uh -huh. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues yo creo que... Eh, por ejemplo antes las personas que escuchábamos pues, tal vez por ejemplo en los 90as ya no teníamos tan acceso tanto acceso a escuchar nuevas cosas ¿no? las cosas que llegaban eran por correo o copiábamos las cintas entre los amigos nos costábamos los vinilos. pero ahora eh, pues con el acceso a internet pues uno puede descargar una infinidad de bandas que traen propuestas nuevas con sonidos e innovadores pero el problema de la realidad ecuatoriana es que existe un paradigma del ser punquero, ¿no? entonces el ser punquero es un chico que tiene que tomar mucho licor, tiene que drogarse, tiene que tener cinco novias, tiene que follarse con todos sus amigos. Pues si esa es la, pues ese es el paradigma a ser. Y por supuesto no tiene que si tiene una banda tiene que ser cosa de escorbuto, la polla recorre es etcétera, etcétera. Entonces no hay una trascendencia la gente no se interesa porque ya tiene un un backline, llamémoslo así de bandas que tiene que escuchar para asumir su rol como punk, no aparte de abanderarse de, de otras cosas como que no vienen al caso pero eh, en lo personal esto esta ha sido la principal razón para que no nos interesemos por editar bandas de aquí porque pues ya, o sea, Skorbuto estuvo bien, pero creo que hay eh, propuestas más interesantes y más Enriquecedoras, me puse contenido Con contenidos de letras más Más interesantes, más Más elaboradas A un simplismo pues tan degenerado como eso No no decimos que esté mal, pero al menos Nosotros no nos incluimos En ese círculo Bueno, supongo que A pesar de cómo describes La escena ecuatoriana Habrá algún grupo que se salve De esa quema no sí, ¿Podría eh, recomendarnos algunas bandas? Pues hay tres bandas que con la... A la, a la que nosotros le hemos apostado en algún tiempo puede trabajar con ellos la una es Ruido de Odio que es una banda que toca Cross, que to empezó haciendo algo como de noise eh, a inicios de los 90 es una banda super buena tiene varios vinilos editados en Japón es una banda clásica pero lamentablemente no tan apreciada aquí la otra es Devastación Doradas que toca un Fastcore Divit pues, como hace unos 3, 4 años que ha sido como una revelación pero igual nadie le, le ha parado mucha oreja la otra Asfixia, que toca un grancor con un poco de desmetal, muy, muy bueno. Incluso ellos van a tocar con Fobia en Miami en septiembre. Es la banda muy... pues que... que recomendamos que lo escuchen. ¿De los próximos proyectos que tenéis en, en la distribuidora? Pues este rato está... Siniquitar, el disco de Nada por Liberar, que es una banda, pues, de Victoria, de España. Eh, el siete pulgadas de Dios tío Astío como Zahirid Dios de es una banda legendaria que toca así como una especie de Black Metal, Cross, Pan, Divid De Perú es una banda super, super vieja Y Zahirid que es como Death Metal, Divid Es muy chévere, es como una nueva revelación de la escena de la latinoamericana Después está eh, una banda suya que se llama Moloken Que es una mezcla de Death Metal y Down Temple nos gusta igual cosas más experimentales sí. y un compartido entre sagrado ley y lengua de trapo que pues ya se da por la tangente que es tensión gramática a lo que igual le apostamos, ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Qué grupos o sellos del estado español os llaman la atención? para bien o no para mal eh, pues pues con el tipo de muerte a tipo con César el, hemos tenido una relación muy amigable Y ahí, eh, pues he escuchado de Trabuc, o sé sea, por los discos que tenemos, ¿no? Trabuc, Malarrasa, eh, Grita o Muere, pues y, y la idea, cuando, cuando llegaban los discos de Sin Dios, los discos de Caer. Uh -huh. Serían como los que más pues, conocemos. ¿Podrías hablarnos acerca de la personalidad múltiple que... ...que se adopta desde Maca para relacionarse con el, con el mundo exterior. Pues es una, es una cosa que que la comencé a pensar porque, porque era... O sea, para mí es como medio contradictorio a veces estar en este espacio, digamos, de editar discos... ...porque yo eh, pues tengo otras otras formas de moverme que considero que son más válidas, ¿no? O sea, no más válidas, sino que les doy un poco más de tiempo, más más de énfasis, más, más pasión... Eh, entonces en vista de eso pues eh, a mí no me gusta mezclar los espacios entonces fue como crear una personalidad aparte para que sea la que maneje el sello digamos así de una forma sumamente abstracta desde el correo pues uno puede ver que a lo mejor puede ser una chica no entonces a veces nos han escrito y, y bueno pues ya hemos visto también ahí el comportamiento un comportamiento sumamente sexista no pues, porque tal vez es, es el mail de una chica pues y lo vamos a escribir porque es una chica y para conocerlo, pues y cosas así, ¿no? Si podemos ser amigos, pues nos parece sumamente chistoso y, y feo a la vez. Y la otra que ha sido para, para poder llevar las cosas así, oye, por, por el hecho de, de, del egocentrismo o de, del protagonismo, diría más, ¿no? Porque nosotros hacemos esto pero nos dar un huevo, lo que si, si nos da bien, si nos va mal, o sea, realmente no pretendemos nada, pues digamos que somos unos de dioses de primera vez, Pero por eso por ejemplo no hay fotos nuestras en internet, como para decir, pues miren, nosotros somos el sello Be Yourself Ecuador, pues admiren, eso no nos interesa, o sea, simplemente es como para para encontrar a alguien que lleve el sello y que sea la cara personal, pero más allá de eso, pues no. O sea, no pretendemos nada más que editar cosas que nos gustan y pues ya, y si a la gente no le gusta, pues lo entendemos. Ya, a dado lugar algo malentendido. Eh, sí, varias veces Sí, indudablemente ¿no? por, por el hecho del género, por ejemplo En más de unas ocasiones hemos tenido He tenido que, que insultar a varias personas Y pues por lo otro Que, que a veces confunden por los nombres y eso uh -huh. Piensan que, que es una chica O cuando, por ejemplo, estoy en alguna parte Me dicen, ay, eres de Mac? Y digo, no, a mí solo me pagan por por hacer el trabajo uh -huh. Y cuando, cuando preguntan por la chica por teléfono ¿Cómo reaccionáis? Ah, pues a veces les digo, pues ¿sabes qué? Mi novia este rato se está vistiendo o mi novia se está bañando. Llámala luego. <ríe> eh, que nos puedes contar de las ediciones en papel de, de Macataca? Pues la verdad es que han salido, yo, o sea, yo igual no esperaba tanto, pero por ejemplo el cuento este, el primer cuento que se editó se han hecho dos mil copias, entonces es un número considerable de ahí de Gatopardo que, que es lo que estamos empezando pues se ha distribuido bien en Argentina y acá tenemos el segundo número y ese está planeando el tercero van a ser cuatro números en total y eh, luego hacer una impresa de fotografía pues abstracta, en blanco y negro con fotografías nuestras pues si hay colaboraciones que mejor pero apuntándole una creación artística y estética diferente ¿no? pues desde las ideas que nosotros tenemos contraponiendo los valores de la estética académica eurocéntrica falocénpica pues no nos importa y estas ediciones en papel tendrán continuidad aunque maca ataca cumpla con sus siete años de vida o sea sí de hecho yo cuando cuando han sido que llegue los siete años para lanzarme un proyecto editorial pues sacar libros de pues, de, ...tanto de creación literaria como de historia o de teoría... ...cosas así... ...es lo que lo que más dan nueve... Pues, ...es la, la verdad... <risa> ¿Podrías comentarnos tu opinión acerca del papel del punk... ...dentro de, del punk como contracultura... ...como como movimiento supuestamente de resistencia... ...o de lucha uh -huh. contra, contra el poder? Pues, a ver... Dentro de eso, eh, pues yo estoy una categoría de un profesor mío, que es la usurpación simbólica. Eh, el PUN nace en un contexto completamente diferente al nuestro, como latinoamericanos. ¿no? Eh, pese a que nosotros ya fuimos eh, parte de una colonia que, que donde sufrimos un eclecticismo y un secretismo en todos los niveles de la, de la estructura y la superestructura de nuestro país, llegan otras formas eh, conforme el, el país entra en el mercado ¿no? conforme el país comienza a desplazar el modelo casi feudal que incluso todavía se da en muchas regiones de este país y comienza a entrar en el capitalismo ¿no? principalmente en la hora de la, de la información y ya con el neoliberalismo comienzan a filtrar todas, todas estas es, expresiones digamos ¿no? muchos de estos jóvenes o sea donde yo me incluyo porque yo también hace algunos años pues era punk y todo y me vestía así Eso no considero que sea malo, pero bueno, pues lo explico, eh, en la medida en que todas estas expresiones comienzan a filtrarse en nuestra realidad, eh, es que comienzan a desplazar las inquietudes de los jóvenes por los cambios sociales, o sea, por ejemplo, antes los jóvenes entraban a militar en un partido político en un sindicato con el contacto directo con las masas explotadas, pero en cambio ahora la revolución empieza y termina en un concierto de rock Pues y eso no es trascendental, ¿no? O sea, ¿de, ¿de qué se matan hablando en las canciones? De entonces Ese es el hecho de que yo cité esta categoría, la de usurpación simbólica, donde se, se usurpan símbolos del comunismo, del amarquismo, y se los apropia supuestamente, como una elaboración cultural. Pues a mí me choca bastante llamar contracultura urbana, primero porque no creo que sea una contracultura en un sentido específico, porque primeramente es una forma de neocolonialismo hacia neutralidad como latinoamericana o sea es lo que es tema de escuchar una banda de cosas o lo que sea pero hay que tener en claro donde vivimos nosotros ¿no? y que es muy difícil yo quise hablar de una ocupa en España que acá de una invasión de tierra que la que la hacen comuneros o, o pues, la toma de una fábrica por trabajadores eh, en la medida de que esta usurpación simbólica se da es que se desplazan, eh, este este universo simbólico que generan estas teorías políticas para tener un respaldo en el pueblo a instancias simbólicas que no tienen ni un espacio, ni un tiempo, ni un lugar específico. Por eso es que yo no a veces cuando me hablan de de contracultura, creo que la contracultura no es como tal, sino que sigue respaldando muchas de las formas pues, del capitalismo, como lo he explicado, bueno, lo de los chicos, lo de las pones que reproducen prácticamente lo mismo. O sea, pues cantan contra el machismo, pero a su novia la tienen como si fuera un muñeco de papel. Eh, eso por un lado y la, la elaboración cultural pues se remite a un nuevo lugar entonces pues, yo dudo mucho que pueda llamar a, pues una cultura tal vez más sería una identidad una identidad de horda porque no es ni siquiera una tribu, una tribu de, bueno, es un, una categoría muy occidental pero como horda porque se van desplazando por los diferentes lugares eh, en esa medida yo creo que al menos yo bueno yo no, me atrevo a decir que en todo el mundo estas conformaciones urbanas no son trascendentales en la medida en que no se reconocen con, como clase o como parte del pueblo no porque primero se reconocen como trans y luego, bueno, digamos es que sé, soy indio, soy obrero o soy un transexual y la cuestión de clase también que se relega. entonces las contraculturas urbanas para mí son como un freno en la inquietud revolucionaria de los jóvenes y un freno en la lucha de clases para que estos chicos, para que nosotros podamos asumir, y me incluyo una responsabilidad militante en esa medida es que pues hacemos las críticas a respectivas, no a estas formas de usurpación con, con el anarquismo o con lo que sea, porque realmente como que no viene el caso para para nosotros, y por eso es que nos damos mucho la atención criatura, ¿no? por, por las letras esta canción le estamos dando pues cuaja al ojo en muchas de las apreciaciones que tenemos sobre estas manifestaciones urbanas que como decía en el contexto actual en el nuestro es como más ...más complejo, porque lo llamaría que es una nueva forma de neocolonialismo. Ajá. Eh, ¿Podrías darnos tu opinión acerca de del gobierno de Rafael Correa de aquí en, en Ecuador? Pues, uy, eso es complejísimo, pero ya sé que puede ser un esfuerzo. resumir esto sí. es tanto complicado, no, pero... pero... Yo lo dividiría en tres partes. O sea, la una, que hay una mediatización de, de la realidad ecuatoriana. Entonces, todo lo que sale en los medios... Recrear una forma de verdad que viene a ser respaldada por las masas que están alienadas por, por esta forma. ¿no? Entonces, la este proyecto de revolución ciudadana, que, que se lo llama, pues que no es revolución, sino que es reformismo puro, reformismo reaccionario, eh, crea una imagen de lo, de lo que pasa. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú vas a ver eh, eh, formas, yo qué sé, digamos, de autorización de, entre comillas, de autogobierno o de de mejoras en, en diferentes expresiones pues culturales o económicas, pero realmente, pues como te digo, eso está mediatizado. La otra es la cuestión de la lucha de clases, existe el paradigma de ciudadano que que, que desplaza a la, la misma, ¿no? Entonces, pues tanto el rico y el pobre son iguales, la lucha de clases ya no existe. La tercera, que es la, la peor, que es una tergiversación del término socialismo con esto del socialismo del siglo XXI o sea, el socialismo bien apunta a la construcción de, de la sociedad sin clase o pues no socialismo, porque esto es un capitalismo con rostro humano eh, o sea, no hay tampoco que, que, que, que decir que no ha habido cambios pues o sea para bien o para mal con este gobierno pero lo que puede pasar de aquí un tiempo es que la cuestión de clases sea la lucha de clases sea completamente incivilizada, entonces eso implica un doble trabajo y aparte de que avanza esta corriente eh, reaccionaria bolivariana que implica otra clase de valores completamente diferentes a los que pues la gente necesita ¿no? en eso los comunistas por ejemplo dicen que se puede radicalizar el proceso ahí pero lo vemos muy difícil porque no hay condiciones objetivas para eso uh -huh. Bueno, pues ya por último, ¿podrías decirnos cómo se puede contactar con Makataka por, por internet o por...? Ya, eh, pueden escribir el correo que es Macarena Susena, eh, sin K y sucena con Z, entonces macarena.sucena.gmail.com A en nuestro blog que es ma-na-r-e-c-s bueno, punto blogspot.com, blog, y pues eso. No es para cualquier cosa, ¿no? Sí, si es un Pues bien, muchas gracias. Y esperemos que este rato tenga más vidas que que las que suele tener. sí que pues. que, que, que quiera seguir con el proyecto más tiempo. Pues vamos, ¿qué pasa? Si nos volvemos millonarios, seguro. Venga, <risa> si tú te volves, nosotros también. ¿eh? Perfecto. ...y tras escuchar la charla con la gente de Maca Ataca... ...vamos a escuchar otra de sus ediciones... ...más concretamente escucharemos a la banda chilena Zahir... ...Zahir es una banda de Cruz de Ibit... ...que también mezclan algo de, de Ad metal ...y que está formada por exmiembros de Infiel... ...esta es su primera demo... ...es una edición una edición de lujo limitada a 100 copias... Eh, viene en caja de cartón pintada en serigrafía a dos colores y los filos están cosidos a máquina con hilo blanco vamos, un trabajo de, de artesanía escuchamos esto y si con un poco de suerte los tres cuervos suelen ser, vienen con la con, con la impuntualidad que les caracteriza pues daremos paso a la agenda que tampoco hay mucho pero bueno os decía al comienzo del programa, para mañana miércoles, con motivo de la huelga general desde esta emisora, Radio Topo, en el 101.8 de la FM, pues va a haber una programación especial. Una programación conjunta con, con la nuestra radio hermana, Radio La Granja. La cual comenzará sobre las seis y media a siete de la mañana. Aparte de eso, pues también hay distintos actos convocados con motivo de la, de la huelga, que son los siguientes. A las 7 de la mañana tenemos un bici piquete que saldrá desde la plaza de los sitios. A las 8, piquetes informativos en empresas por concretar y en centros educativos. La salida tendrá lugar desde los locales de CGT Aragón en el, en el Coso Bajo. Desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde en Plaza España habrá un punto informativo y de encuentro con paneles de actividades. ...y la cobertura de todo lo que vaya pasando... ...desde distintos colectivos de Contrainformación... ...como son Ara Info, Diagonal o, o las emisoras que os comentábamos. También nos dicen que habrá café y picoteo. A las 10 de la mañana tenemos un desayuno reivindicativo... ...en la puerta del Ayuntamiento... A las 11 y media una concentración en la Consejería de Sanidad. A las 12 una concentración en la DGA en Gómez Laguna. A las 7 de la tarde una de las manifestaciones, pues tenemos la en Plaza Paraíso la manifestación unitaria de la plataforma que la crisis la paguen los ricos. Los ricos. Eh, y luego también, a esa misma hora, eh, la manifestación convocada por la CNT que partirá desde Plaza San Miguel. Luego ya para el sábado tenemos dos citas más. Por la mañana a las 11 tendrá lugar la última edición del Calles Vivas. ...el mercadillo para vecinos y comercios... ...y digo última edición pues... ...por lo menos en lo que es a, a este año... ...ha habido cuatro convocatorias... ...han resultado bastante bien y bueno pues esperamos que... ...que el año que viene pues en vez de empezar en junio... ...como este pues podamos hacerlo ya desde... Desde marzo, abril, de bueno pues cuando el, el buen tiempo nos lo permita. Esto tendrá lugar, como he dicho, a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 4 de la tarde en la calle Universidad, en La Magdalena. Allí podréis encontrar los puestos de las distintas distribuidoras locales de centros sociales, de sindicatos, de comerciantes del barrio, de particulares que se acercan allí a, pues, a montar su puesto de artesanía, de material de segunda mano. Todo ya amenizado por con, con música, con unos DJs. ...y para el sábado por la tarde a las 8... ...tenemos una cita en el en el refugio del Crápula... ...en la calle Mayor... ...tendremos la vuelta a casa... ...de los chicos más oscuros de la ciudad. Y es que los Agonías... ...Don Tu Agoni... ...se han vuelto a ir de gira... ...han estado dos semanas por Europa... ...presentando su último disco y... ...y regresan a casa... ...están tocando con la banda local... ...lo que está sonando de fondo... ...Black Matadero. Y con Black Matadero os dejamos... ...hasta la semana que viene. Esperamos que, que esté el compañero... ...y que los amigos de Mala Vida... ...pues tengan tengan el cuerpo para... Para venir aquí a A echarnos unas risas Venga, nos vemos